Al año siguiente, sabiendo cerca su muerte, ya que contaba 110 años de edad, Abdel Mutalib llamó a su hijo Abutalib para que se hiciera cargo de Muhammad, Sallam que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. El venerable anciano sería enterrado a las pocas semanas. Abutalib heredó de su padre el cargo de guardián de la Caba, que era una de las más altas funciones dentro de la Meca. Esto supuso que Muhammad salallahu alayhi wa sallam pudiera asistir aunque en segundo término a los tratos comerciales que le permitieron conocer la codicia humana sin embargo las ganancias no debieron ser abundantes ya que existen referencias de que la familia sufrió algunos periodos de verdadera pobreza esto supuso que el sobrino debiese trabajar como pastor de cabras dependiente de comercio aguador recadero y otros menesteres de lo más humilde a los dos años de verse tutelado por su tío, acompañó a este a Bosra, después de pedirle encarecidamente que se lo permitiera. Llegaron a una ciudad que estaba considerada uno de los principales centros cristianos de la región. Contaba con una gran catedral y un obispo. Todo esto se debía a la influencia de la emperatriz Teodora, esposa del emperador Justiniano allí los peregrinos se alojaron en una pequeña ermita cristiana de las muchas que se encontraban esparcidas por el desierto se cuidaban de la misma los frailes nestorianos Sergio y Bojaira pero éstos acostumbraban a permanecer en Sulferlas sin embargo algo muy peculiar debió suceder para que se decidieran a establecer contacto con los recién llegados describe la leyenda que una tórrida mañana Mohammad Sallallahu Alaihi Wasallam, el cual debía contar unos 12 años, tuvo que sentarse a descansar mientras cuidaba de los camellos. Entonces, se produjo el milagro de que floreciese de inmediato un árbol seco en el que se había apoyado. Brotaron flores, frutos y unas espesas ramas que sirvieron para dar sombra al elegido por Allah. Este prodigio fue contemplado por Buhaira entonces cayó en la cuenta de que se hallaba frente al camellero de sus sueños noches antes había visto mientras dormía aproximarse al ermita una caravana de camellos en la que destacaba un camellero que llevaba la cabeza rodeada por una aureola y a la vez sobre él flotaba una nube como si le estuviera sirviendo de sombrilla o de toldo para librarle del duro sol También entendió la razón que le había movido a pedir al hermano Sergio que en esta ocasión saliera a recibir a los árabes. Sin dar muestras de asombro, Bujaira se acercó al joven y le pidió que le dejase ver su espalda. Cuando fue complacido, se quedó observando la señal profética y luego la besó respetuosamente. Tampoco silenció sus pensamientos. «Tú eres el enviado de Dios» el mismo profeta que anuncia la Biblia, uno de nuestros libros santos. Era un monje sabio, con la edad suficiente para que ya le impresionaran pocas cosas. No obstante, se cuidó de alertar a Abu Talib. Regresa con tu sobrino a la Meca, donde le protegerás de las gentes. Si es preciso, defenderlo con tu vida. Ten en cuenta que el porvenir reserva gloriosos sucesos al hijo de tu hermano. Al llegar los meses sagrados, o la tregua de Dios... ...era cuando todos los habitantes de Arabia y de los países cercanos... ...se hallaban obligados a olvidar las discusiones... ...los robos, los homicidios... ...y se celebraban las grandes ferias anuales en los alrededores de la Meca. La del Zoco de Okaz ...era una de las más famosas. Se encontraba a unos escasos kilómetros de la Meca. Había adquirido tanto prestigio... ...que hasta reyes como el del Yemen... ...mandaban allí algunos de sus mejores timitarras... ...o sus caballos de pura sangre... ...en aquel palmeral... ...no sólo se comerciaba... ...ya que una de las principales ocupaciones... ...era el gusto por la palabra... ...la palabra en todas las formas conocidas... ...contando historias... ...recitando poesías... ...cantando, pronunciando discursos... ...haciendo reír a la gente... ...con una especie de chistes o sucesos... ...focosos, auténticos o inventados también se dedicaba un tiempo a las ideas religiosas